マリオスマリオスマリオスマリオ e マリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリオスマリ Dentro del entrenamiento, b i e l s a me iba un poco mal.、Eh, pues tú, tú ya sabes, el peso, no sé, los músculos caídos. Y me tiró como reserva 554. Pero yo le tengo una sorpresa así. A todos los amigos de Radio Espacio. Estoy enfrente, quien me mira, quien les habló y quien me presentó. Es el nominado Mr. Chile 2008. <risa> que ya se está preparando, maestro. ¿Cómo vamos, Mauri, para este programa? Oye, mira, vamos muy bien, estamos muy contentos con la recepción del programa que cada vez. Un aplauso, p a e s t r o Un aplauso para toda la gente que nos escucha. Por supuesto, a través de la señal de www.radioespacio.tk y que nos escribe. A través del mail de contacto: r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Punto com. Así que hoy el agradecimiento para todos ustedes. Sí, para usted, señora, usted, señor, usted, muchachito. Sí, también que está metido en el computador escuchando este programa. m u c h a muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Se están grac... sacando la vuelta en la peguita y todo eso. Sí, no, es el momento. Y dentro s e s t u d i a n t e s se están metiendo a hacer el trabajo, n o están escuchando. Claro, no,、Ey. no. Y de hecho, para la gente que está en los trabajos también es el momento de dejar un rato la, la pega de lado, ¿no? Sí. Porque no, la, no se explotan demasiado ya, ¿no? Es el momento de rajarse. e、eh, l Aquí、sí. viene el momento. Radio Espacio le otorga el momento para la distensión. La distensión. Lo, los masajes psicológicos que tiene Radio Espacio para todos ustedes. Sí.、Eh. Los masajes psicológicos. <risa> Perfecto. Oye,、eh, queremos agradecer a, a la gente que nos escribió y participó p o r nuestros concursos. Pero ya vamos a dar los ganadores. Más、sí. adelante, ¿no? Sí, viene, exactamente. Viene un poco más adelante los ganadores de esta semana. De... Porque h e m o hecho algunos cambios en la radio Mauricio. Sí, hay algunos sí. cambios. A ver. Por o cambios, para mejor. Bueno, a ver, cuéntame la programación, a ver qué viene en este, el noveno programa ya, noveno programa.、Ay. Está bonito. A ver, ¿qué? Bueno, Rincón de escritores. Y publicidad para emprendedores. El rescate, como siempre. Reclamos reales. Escuchen, escuchen bien. <risa> el panfleto acústico. Tenemos la clínica. Andate, y como siempre, lo mejor, bandas emergentes. Oye, sí, así que hemos,、eh, hemos hecho algunas variaciones en el programa.、Eh, pero bueno, ya las van a ir conociendo en el transcurso de. Se este... las vamos a ir presentando Claro,、programa. porque ya estamos en el noveno programa. Tenemos que evolucionar, dicen por ahí, ¿no? De más que sí. Sí, pero siempre sí. para bien. Para ustedes. Mientras no seamos Pokémon e s que e s t a m o s evolucionando, no, está bien. La radio evoluciona. Sí, correcto. Así que vamos a ir de inmediato a la música, ¿no? Y a la buena música. Alex, tú tienes、uh, por ahí un tema que, nos, que vamos a entregar a nuestros、sí. auditores. Tú me contarás de dónde vienen. Bueno, antes que nada, colóquese los bototitos. Ah, los ¿no? botones. Los pantaloncitos apretados. Ya. Porque. Este grupo viene de España. De España. Lleva por nombre Escape. Ándale. Y escuchen del álbum El Vals del Obrero. Obrero. Del año 1996. Qué lindo. Qué rico y qué suave. <risa> Cannabis. サカヤラチナトン、ベガジャシナトン、ケマメラチナトン。 サクパペリオン、メプラン、a c ガリオン、ナチナ、ファカナトデハチス、サクパペリオン、メプラン、フィガリオン、ナチナ、ファカナトデハチス、サクパペリオン、メプラン、フィガリオン、ナチナ、ファカナトデハチス、サクパペ n オン、メプラン、フィガリオン、ナチナ、ファカナトデハチス、サクパペリオン、メプラン、ウィガリオン、ナチナ、ファカナトデハチス、サクパペリオン、ナチナ、ナチナ、ナチナ、ナチナ、ナチナ、a チ a ナチナ、a ナチナ、ナチナ、ナチナ、ナ、ナチナ、ナチナ、ナ、ナチナ、ナチナ、ナ、チナチナ、チナ、ナ、チナ、チナ、チナ バスタでプロイビング。<Cada vez S 1> レギュラーのチーナトロン、レギュラーのチーナトロン、レギュラーのチーナトロン、レーのチナトロン、レギュラチナトロン、レギュラチナトロン、レチナトン、レギュラーのチーナトロン、レラーのチーナトロン、レギュラーのチーナトロン、レギュラーのチナトロン、レギュラーのチナトロン、レギュラーのチートロン、レギュラチナトロン、レギュチーナトロン、レギュラーのチーナトロレギュラーのチトレギュラーのン、レギュラトレギュラトロン、レギ プロイビティアン Allá de p o r q u e s í a dicen por ahí, ¿no? Buen grupo, maestro. Sí, desde España, ¿no? Y olé. Y olé, ¿no? Bien, bien. Los chicos de escape nos acompañaron aquí en Radio Espacio para todos ustedes. Y como siempre, tenemos una sección que. Es linda esta sección, maestro. En este caso, se viste de etiqueta. Sí, y. Y bien, maestro, tengo un regalo en mis manos para que. Porque viene la sección de. Rincón de escritores. Maestro. Qué lindo, qué lindo. Alex, qué lindo. cuéntame qué pasó esta semana con Rincón de escritores, que tengo entendido que nos vestimos de etiqueta para escuchar esto, ¿no? Maestro. Bueno,、eh, el fin de semana anterior. Fuimos a una actividad que Que nombramos mucho de las bibliotecas populares. Ah, sí, correcto. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bien, maestro. Bien,、estuvo、oye, bien, maestro. bien, hay que apoyar la, las bibliotecas populares que se armen en todas las toda la ciudades, no solamente no, en todo, Santiago, todo. Lo, todo, todo, todo. Las, las acciones sociales. Todo lo que que sea, sean bien enfocadas. Sí, todo lo que sea enfocar en base a cultura, tratar de. Distribuir cultura, tratemos, chicos, tratemos todos, tratemos de apoyar eso.、Eh. De no mal enfocar la cultura. Exacto, sí, porque la cultura no es destruir, la cultura no es. No, la cultura es crear. La cultura es expresar arte. Exactamente. Y, ejemplo, cuéntame tú, ¿qué pasó esta semana en Rincón de Escritores? Bueno, estaba ocupado de contarle a los amigos. Bueno,、eh, estuvimos en, en la actividad. Con otros amigos escritores, y me voy a dar el placer de leer un libro que, o sea, no, no lo voy a leer el, el libro entero, amigo, no se preocupen. Voy a leer un poema de un amigo mío, Mauricio Torres Paredes, trabajador social, aparte, que fue a participar de la actividad y conversando. ¿Te pasó? Me Te me regaló te regaló ese sí, libro que maestro, tienes en la s mano s y lo leí es, es fatigante、maestro. Ah, y a a ver ¿Y nos vas a leer un extracto sí, de voy eso? le leer un de, de, del, de del libro de nuestro amigo mauricio、mm. torres paredes o y e qué bien h ¿eh? Que prometió visita a la radio, ¿no? Sí, no, si e b a a venir. Sí, sí, prometió visita a la radio. No, de hecho, que... también una sorpresa lo que va a venir de. Sí, no, pero es que,、maestro. por supuesto, para los auditores de Radio Espacio, los que siguen este, esta humilde radio urbana,、eh, se han llevado bastantes sorpresas y les vamos a tener sorpresas mayormente grandes. Por、sí. decirlo de una forma, ¿no? no. Porque, de hecho, eso, ese libro que tienes en tus manos, Alex. Fue regalado a raíz de la, de la radio y en base a poder extraer algo de ahí, ¿no? Extraer y expresar. Perfecto, perfecto. A ver. Y、Alex. me dio lección un escrito, un poema. A ver. Y lleva por nombre Sado Mazo Cristo. Ok. Me llenaré de antigripales y lavaré mi cara dos veces por minuto. Aprenderé a manejar mis ironías y las grandes resacas de festivos. Viviré seis días por semana, cuatro horas por noche, no más látigos. Taco agujas, orificios en los bolsillos del pantalón. Toda perversión insolente será castrada de mí, por mí en mí. Y me haré ver por los expertos mientras no me den ganas De pasarlo como Dios manda. Perdón, mandaba. Oye. Lo que acaba de leer Alex es un regalo que le hicieron a la radio. Es un libro de. de.、Mauricio. el señor Mauricio Torres Paredes. Un lindo libro. Está muy. está muy lindo el regalo que nos han hecho a la radio. Eh. Lo cual nos llena de orgullo, ¿no? Nos llena de orgullo.、Eh. Y Mauricio Torres ofreció visita. Sí. Prometió visita a nuestra radio. Así que nos vestimos sí, de e t i q u e c h o De、etiqueta. hecho, él, él quiere estar en vivo acá. Sí, no.、Eh, uy, este. Tengo entendido que no es el primer libro tampoco. No, no. Es uno de n t r e los cinco libros que ha escrito Mauricio. Mira, mira y lo regaló personalmente para la radio. Exactamente. e o y e qué bien! Oye, ¡Un aplauso para el maestro Mauricio Torres!、Eh, de verdad, muchas gracias.、Eh, es un libro muy interesante.、Sí. Ojo,、eh, ¿este libro dónde lo puede encontrar la gente que, que quiera? O simplemente comunicarse con la radio, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Se pueden comunicar con sí, la radio y. Comunicar porque... con la radio. Así que comuníquense con la radio porque es un libro muy interesante. Es un libro bastante de una excelente presentación. De hecho,、eh, para, para el acto de las bibliotecas populares de la p i n c o y a regaló sus su libros.、Sí. ¡Ay,、oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué、oh, bien!、Bueno, lo hicimos varias p r s o a s De hecho, aparte de, de muy buena lectura, tiene unas ilustraciones muy sí, artísticas, muy, muy interesantes. Así Que Que son de otros actores sociales que participan. Oye, perfecto. De en la verdad, cultura de agra Panamá. Agradecemos, ¿no? Alex, la, la participación de Mauricio Torres Paredes en nuestra radio. ...que Ha hecho llegar este libro.、Eh, el libro se llama Todas las playas del planeta. Así que, ojo con eso.、Eh, mira cómo h e m os c r e c i d o Alex. Como h e m os c r e c i d o ya no. No, y en vivo es con entrevista. No, en vivo va a ser una, un, un asunto de aquellos, ¿no?、Eh, de verdad, gracias a Mauricio Torres por haber obsequiado este libro y. Y haber ofrecido su presencia aquí. Oye, está, está, está ojeando el, el libro, o sea, aparte de leerlo, y tiene unas imágenes realmente impresionantes, ¿o no? No, y la letra es.、Eh, exquisita. Sí. Exquisita. Como solamente lo puede hacer la letra. La letra urbana. La letra urbana. Oye, qué bien, qué bien. Oye, de, de verdad, repetimos el aplauso para Mauricio Torres, que. Que estuvo aquí en, en Radio Espacio, que nos obsequió su libro y nos prometió visita. Así que pronto, muy pronto, va a estar aquí en los estudios de esta humilde Radio Urbana. Radio Espacio. Correcto. Oye, no, muy bien, ¿ah? ¿eh? Sumamente bien.、Eh, ¿Te parece si vamos.? Y dentro, maestro, dentro de la poesía musical. Dentro de la poesía musical, un hombre que. Se acogió a uno de los grandes. ¿no? Exactamente. Se acogió a uno de los grandes. De los grandes. De los, de, preséntalo tú, Alex, por favor.、Uh. Bueno, el compositor de este tema es nuestro gran conocido Víctor Heredia. Desde Argentina también. Y quien interpreta este tema es Don Abel Pintos. Del álbum Sentidos del año 2004. Bailando. Con tu sombra, Ale, l quién podrá quererte como yo te quiero, amor. Pregunt quién preguntó の u i é n podrá quererte como yo Siempre lo decías 聞 me atabas a tu piel Con ramo を聞いてみると、私は私の声を聞いてみると、私は私の声を聞いてみると、私は私 e c h o s d e ると、私 Lluvias てみると、私は私は n a 声を聞 ギターが凝らしかったら、オシャレなのだ。 ずっと見たことあた もうんがゆいと幸せ。Tengo、si、es. esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado c a r r u s e l a y alegría! 何時かのこと言ていました。 ギあーが。 Oye, qué lindo tema de Abel Pintos. Bailando con tu sombra, Alelí. Ganador de viña. Sí. A ver, a ver, a ver Alex, ¿año? Oh, oh, oh, oh. No, creo que el año 2003. Bien, sí, sí, sí. Y creo que fue el segundo tema de Víctor Heredia como compositor. Porque el anterior creo que fue Barrio Nuevo. Bien, a e r Del maestro Víctor Heredia.、Eh, el antiguo tema, el, el tema anterior, no el antiguo tema. Era. Te lo canto o no te lo. No te lo voy a cantar mejor, maestro. No lo voy a cantar r no, no. no, bueno, en fin. No, no, no. Algún día lo tendremos acá en Radio Espacio. Bueno,、eh, Alex, lo que sigue es. Lo que nos permite otorgar nuestros. Premios a nuestros auditores, ¿no? A Hacerle un cariñito a los auditores que escuchan r o a r i q u e Maestro. Por eso existe. Publicidad para emprendedores, maestro. Correcto, y nos acompaña, como siempre, OBS Producciones Audiovisuales. En internet nos encuentran en www.obs.cl. El mail de contacto es s o b obs.cl.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 Es el 779-8518. Recordemos que esto está cerca de Estación Alberto Hurtado. Ex Pira el ganso. Bueno, su h o r a r i o de atención, amigos, es de lunes a jueves, de 10 de la mañana hasta 4 de la mañana el próximo día, maestro. Ándale. Y viernes y sábado, de las 10 hasta las 6. Para todos los bajones. Ay, todos los bajones. Y ante el bajón viene, por supuesto, Botillería Santo Remedio, ubicada en Segundo Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Por supuesto, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en licores, tragos y demás. ¿no? Los amigos de Botillería Santo Remedio. Y ya suenan las cuerdas, suenan las baterías, los bajos y todos aquellos instrumentos que van a sonar en salas de ensayo Power Music ubicado en Eizaguirre con San Isidro. Y su sitio de contacto es www.powermusic.cl Y su mail es powermusic.cl.com Su número telefónico para que se comuniquen con nuestro amigo Edgardo es el 634-8917. Y por supuesto, tenemos a nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano, ahí ubicados en calle 18105A, una cuadra y dos locales, si no me equivoco, ahí en、el、Santiago, centro.、Eh, y ojo que los días jueves tienen música en vivo, ¿no? El horario de estos chicos de Rincón Ciudadano es desde las 12 de la tarde hasta. Altas horas, ¿no? Porque la, la onda ahí、eh, está muy buena, ¿no? Uy, uy, uy, no y de、eh, hecho, para los happy hours, uy, para uy, todo eso,、uy. tienen que solamente dirigirse para cuando estén hostigados. de Usted, señor, que está escuchando en su computador en este minuto. Usted, señora, que está escuchando en su computador. r ustedes, amigos! Que están escuchando en este minuto en su computador. Después de eso, pueden ir a bar Rincón Ciudadano. Y si no les basta. Para relajarse, pueden escuchar la más buena música que viene desde Brasil. ¿No, Alex? ¿Qué i n、sí, trae maestro, la música? Usted lo sabe muy bien, maestro. ¿Qué i n trae la música, amigo mío? Paralama. ¿Y qué tema sería? Bueno, más bien, ¿de qué álbum? Del álbum Severino de 1994.、Ah, usted, maestro, dígame, ¿el nombre del temita, el temón? Dos margaritas. ピンポーンの上に置いてあるような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような気がするような ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral. Si no me a c o r d a s e del terror que te di,、oh, todo se me haría feliz. Tonterías、no, <no>, no, me harían <yes. S 1> feliz, pero nada me hará tan feliz como dos m a r g a r i t a s パーフェを作って、自分の自信を持っの自信を持って、自分の自信を持を持って、自分の自信をの自信を持って、自分の自信を持っの自信をを持って、自を持って、 もう一度、私はあなたのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 e ていることを知っていることを知ってい私ことを知っていることを知 a ていることを知っていを知っていることを知っていることを知っていることをることを知っていることていることをを知っているこ m だか分からない Del disco Severino de 1994. Bueno, el tema, a d o s margaritas Dos margaritas.、Sí. Dos margaritas. Bueno. Yo estuve bastante prendido con este temita. ¿eh? Sí. <risa> está bien, está bien. Y más prendido voy a quedar ahora, maestro. Con el Indiana Jones de los recuerdos.、Ah, el arqueólogo de la música. El desempolvador de todos aquellos recuerdos. Del baúl. Nuestro amigo Mauricio Ovejar nos trae el rescate. Oye,、eh, en el rescate de esta ocasión、eh, es un argentino conocidos por todos. Un don. Un don, sí, un, es un don. Es un don, no de Italia, sino que de Argentina. Es un don llamado Leonardo Fabio. ¿No? Eh, es un muy buen tema. De hecho, pediría un poco de atención a la letra de esto, ¿no? Porque viene del álbum Fuiste Mío un Verano, otro gran tema del de <risa> e año 1968. ¿Ya? Y el tema que viene al rescate es ¿Quién fuera Dios? para cuidarlos. トマダスデラマノコン、muchachos a l e セダンルベラノ、ト ala c a l l nuestra、トドモモロ、トドカン。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 Ay, si ustedes supieran, cuánto anduve, muchachos. Ay, si ustedes quisieran. かんと、えっ、to, pronto partiria? De la mano, con muchachos alegres, todo amor, todo canto. わあ、きてもん、き v o n Leonardo Fabio、Don Leonardo Fabio Fa、 Nos、acompañada de, desde 1968, qué maestro, qué maestro, qué maestro. Hoy,、eh, bueno, para recordarles a la gente que todos los rescates que ustedes quieran que traigamos a nuestra radio urbana, para eso solo deben escribirnos a radioespacio hotmail.com y ahí vamos a tratar de extraer. Qué humilde, maestro. Lo,、ah. lo mejor de la música de aquellos años, ¿no? Sabiendo que usted busca con pinzas cada tema. <risa> Pero Alex, llega el momento donde nos tenemos que poner en medios seriecitos porque llegamos al punto donde revisamos los reclamos reales. ¿Cómo、uh. te fue esta semana en la, en la calle donde tú estás captando eso? Hay una radio, maestro, con respecto a un tema puntual. Por lo que pude escuchar. Me imagino cuál es, pero... <risa> pero. Es cosa de tomar la micro para venir a la radio, maestro. <risa> claro, por ahí va la, la cosa, ¿no? Es eso. Y, y otro ejemplillo muy simpático de otros reclamos que nos dieron. Pero básicamente, parte por eso. Sí.、Eh... Ciudad de Santiago tiene. Tiene energía m e g a confabulada me das confabulada ¿no? si、sí. tienen un desgano un más, más que un reclamo son mensajes son mensajes si、sí. y los reclamos particulares que que ya son generales contra ciertos proyectos de transporte de <ríe>、oh. este gran santiago bueno entonces Ya me d c a a s t e q u e b r a n d la película, <ríe> vamos con reclamos reales. Hola, mi nombre es Chino Arce, quiero hacer un reclamo contra el gobierno de Chile, específicamente al Ministerio de Transporte, que basta de parche, que haga una solución rotunda para, lo, para la s familia s que viene a la periferia de Santiago, que lleguen las micro, porque la calidad de vida ha bajado mucho. Me han c i m a que estos buenos me atropellaron y ni siquiera hicieron cargo. Son una farsa, ¿no? todo lo empezado son una farsa. ¿no? Mi nombre es Sergio y quiero hacer un reclamo contra los santiaginos u referente al estado de gravedad en el que estamos viviendo y a nadie quiero compartir nada, todos están viéndose muy personalmente y paren la weá porque vivimos en sociedad y somos todos hermanos y así es como se tiene que vivir la cosa. Hola, yo soy Alejandro y mi reclamo es contra el... <risa> Contra el t e n Santiago, porque no es un servicio, es incómodo, te aprietan, te pisotean, te apuntalan, te roban, te hacen de todo y encima tenéis que pagarlo. Yo no lo pago. Hola, yo me llamo Cristian, el negro Cristian del Rincón, y yo reclamo contra los cogollos que se acabaron otra vez. m i ¿eh? r a <risa> d oh, ah, reclamo de todos tipos, de todo s tipo, s ¿eh? de todo s tipo, ¿no? <risa> Pero eso es lo que le pasa a la gente, e es lo que nos interesa rescatar si、sí, así lo que sea、eh, lo que sea con reclamos ciudadanos correcto cada vamos, uno cada uno tiene derecho a reclamar algo más que a otro correcto cada uno tiene derecho a reclamar por lo que le afecte yo apoyo todos los mensajes、maestro. todos los mensajes <risas> <risa> todo, todo. <risa> está bien oye、eh, alex pero como siempre llegamos al punto donde la gente Prende con esto, ¿no? no、eh. Así que, señores, aleje a su gato del parlante para que no se lo coma, porque de esta forma marcamos puntos solo nacionales. Hoy... Hoy la mascota ya quiere contrato, ¿eh? quiere contrato Parece que quiere contrato ¿no? No, no, y de hecho si hacemos una votación Vamos a ir para atrás Nosotros la mascota va a ganar de... ¿Qué? ¿Qué Vamos a e s e ñ a r a hablar de la mascota Y vamos,、uh, vamos a q r tirado hasta ahí, hasta ahí llegamos Alex, pero Como bien sabes Como todos sabemos Estamos en una Vivimos una semana complicada ¿no? sí. Una semana De Protestas, mentiras y acomodos. Correcto, sí, una semana que a todos, a todos, no, nos toca de una u otra forma. Sí, una, una semana que, en lo personal, es una semana para, para meditar. Dentro, es como la, las cosas que no deberían volver a pasar. Como maestro dice Longieco, vivimos en el país de Cristo, damos todo sin recibir. Y、Mirad. somos un país esponja que se chupa todo lo que pasó. O como diría q u i l a p a y ú n para que nunca más pase en Chile. en Chile. Mira, maestro. Mira, maestro. Bien. Pero. Tú querías. hacer una suerte de.、Eh, quería hacer una, una, una mención. Una、ah. mención.、Eh, muy importante. Para algunos en este momento, que en este mes, el, bueno, dentro de esta semana,、eh, 4 de septiembre de 1985, se ejecutó a Marisol Vera Linares en el sector de Mapocho y como muchos ejecutados políticos, golpeados, Eh, sociales también en las, en las protestas del último tiempo. Que, bueno, el poder es el poder sí, manejado pero... por la televisión, por todo, pero vamos a la lucha urbana. Sí, correcto. Y el homenaje va a todos los caídos, a todos los que nos quieren caer y a todos los que recuerdan a los caídos. Sí, de hecho es una suerte de homenaje a todos aquellos que aún no se les ha hecho justicia. Justicia, exactamente. Entonces, que... maestro, por favor. Bueno, escuchamos un tema de transporte urbano del álbum Cuando te vayas del año 1988, el tema El muchacho. Bueno, lamentablemente la muerte sí pudo entrar en En muchas poblaciones. Hace ya 34 años. Sí, desde hace 34 años. Sí, señor. Bueno,、eh, queremos dejar claro que en Radio Espacio no olvida. Y estamos ahí en la, haciendo algo, ¿no? Haciendo esto, haciendo arte. Y contestación. El arte es una contestación. Con, con lo que nos cueste, vamos a estar ahí. Y. En fin, y también por eso tenemos una sección nueva. Alex, tenemos una sección nueva, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama esa sección? El panfleto acústico. Jajaja. <risa> <risa> Era necesaria tanta tenebrosidad en el. Sí, ¿Sí?、Ah, ya, perfecto. Las noticias son tenebrosas, maestro. Las noticias son tenebrosas, no, pero tenemos una, una serie de tocatas, ¿no? Así que en el panfleto acústico tenemos, por ejemplo, tenemos una tocata de la banda Prisma X, que es este sábado 8 de septiembre. Las excusas para la gente que escuche el programa después de eso, en el bar Barcaza. La dirección es en Santa Isabel 0350. Santa Isabel 0350. El horario es a las 22 horas. El precio de, de la entrada es solo 1500 pesos. Luquita y media, Alex. Mira tú. Mira. Qué bien, qué bien. Para los que quieren escuchar música. Pero esto lo vamos a dar al revés, ¿no? Porque, ya. Esa es la, la, la tocata de banda Prisma X. Ahí en Santa Isabel. Y antes de eso, ¿qué podría hacer la gente, Alex? Para que luego de lo que les voy a anunciar se vayan a, a la tocata de banda Prisma X. Hay una tocata también el día sábado, 8 de septiembre. ¿Y saben quién está, amigo Mauricio? Y ¿Quién amigos、está? Radio Escuchas. Desgobierno, Gato Pistola, Suburban, Radicals, Matute Joins, Miguelitos y también Como Azote. Y esto se va a realizar a las 17 horas. Mira tú, tempranito, o sea, para que...、Ah, ah, a e s cuadra. Para que después se vayan a pegarse su oñadita y vayan a la otra tocata, los que、ya. les gusta la música urbana. Y esto se va a realizar a las 17 horas. Y el valor de la entrada es a solo mil pesos. ¡Luquita! Luquita, y aquí en el Santiago Centro, Bar, de, Bar Pandemonio, en Cueto 828, esquina San Pablo. Más que mejor ubicado. Mira, eso es pleno barrio Brasil, ¿no? Exactamente, maestro. Oye, pero la gente a lo mejor se puede aburrir el día sábado esperando las 17 horas. Y para esto、eh, les tenemos una nueva tocata que también、eh, conforman las bandas LG, Sofía, Amber, Afan Tragedy, John l u t e r i a Monroe, t i s b y y Sin Remedio. Y también es el mismo sábado, 8 de septiembre, donde en,、eh, en Puerto Bellavista, esto queda en Antonio López de Bello, número 20, en el barrio de Bellavista, ¿no? El horario es a las 14.30, a las 2 y media de la tarde. O sea, les cuadra todos, los tres gatitos、sí. que estamos en este minuto. Tempranito. El, el precio de la entrada, la preventa, es a 1.500 pesos y en la puerta, 2.000. Así que ya saben, tienen un 3 que 3.000. o Catas para escuchar la música de todas las bandas que están en la escena musical en este minuto a las 14:30, a las 17 y a las 22. Y todo eso a menos de 5 lucas. Todo, todo, ¡Mera! todo con menos de 5 lucas tienen para arreglar. A patita o e bicicleta, ya en metro o en micro, ya. No, ahí suba, sube, ahí pres, sube no, le, pero... Le no, pero todo esto está ahí mismo, está todo ahí mismo, porque se pueden ir de, partiendo a las 14:30 ahí en el barrio Bellavista. bajan un poco al barrio brasil ahí en el pandemonio y luego se van ahí al barbar casa que está en santa isabel si、sí. listo mira bonito buen sábado sería、oh, sábado 8 de septiembre y eso teníamos en el panfleto o sea, preparando el mes ya hoy el panfleto acústico va a tener muchas muchas tocadas muchas obras de teatro Todo lo que sea arte y cultura va a estar aquí en Radio Espacio. Sí, que se den un desadoglo los chicos y las chicas antes de. de, de esa semana. i t Después viene el 8 de septiembre, el 9 de septiembre, el 10 y. el 12, el 3. No, no. Por supuesto, así que. Hay, hay muchos días feriados rojos y hay, dentro de la semana, de en adelante, de ahí para allá. Pero en esa menita hay un día negro. Hay un día negro. ¿El único día negro en el calendario? No, hay varios. Sí, no, hay, hay varios. Hay día, día, días de lutos y de luz. Bueno, si la historia dijera cómo es la cosa, estarían los, 30, los 365 <risa> días negros. Pero, en fin. Y <risa>、eh, para que se acuerden de esto también, así que eso fue panfleto acústico. Vamos con la buena música, ¿no? Y、sí. yo. Y algo que grafica todo lo que hemos estado hablando también, ¿no? Sí. no, no s、sí, i está todo cuadradito, ¿no?、Eh, escuchamos al grupo. Buena pega hoy día, maestro. m a q u i z a m a q u i z a ¿no? Del álbum Aerolíneas m a q u i z a del año 1999, el tema. En Paro. ピンミーエ e n t デチレ、アラ、er.、ジンンティコ、ケア、ボラー、a m ー、エネルギー、ポンガメ、ポンガメ、ポン m メ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポン u メ、ポンガメ、a ンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポ t ガメ、ポンガメ、e ンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガメ、ポンガ r ポンガメ、ポンガメ、ポ n t メ、ポンガメ、ポンガメ、 Escuchen, fascistas y morales. Somos iguales. p o r q u é cuando viene un gringo se le da la mano. Pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos. Por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Una le tiene su respuesta. Duda, duda,、mm, duda, dada. Da. Me da cuando te h a g o esta pregunta. Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo, porque podía meterte en tremendo lío. Buen partido, le has sacado. Hay que entender el mensaje que te entregamos. No sale en ninguna revista de moda, porque acá en la jungla el animal es persona. Nuestra búsqueda será problemas para muchos. No nos escondemos bajo instituciones de cartuchos. Hacemos todo lo que queremos, revolucionarios. j ó v e n e s somos. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas, e j al s a que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre, sobre todo. Uniformado, no, no más, más golpes. golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. v i a Grimaldi, detenido, desaparecido. Un país sin memorias, un país sin historia. Libre está la escoria. Y nos hablan de gloria. Antes solíamos t e e r un enemigo como. Patio pero detrás, ¿quién se esconde? Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? El Purespun se esconde, pero detrás de nosotros nadie ¿Qué? se esconde. Protesto, manifiesto, o contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, manifiesto, yo l e pie a la tierra de Mapuche de Rancón. Protesto, manifiesto, yo, libertad a los presos políticos en este momento. p r o t e s t o manifiesto. protesto yo m a q u i z a en paro oye bueno el tema ¿El tema es que si v o maestro、bien. y lo que viene ahora también una nueva sección d experimentalmente de radio... e maestro、eh, la sección se llama la clínica exactamente y, y... s a b e p o r q u é son las noticias ...son p a r t e de, de noticias no、mm. alex tú me contarás porque aquí empieza La, la clínica. clínica. El precio del pan se fue a la s nube. s Obstretas sacan la marqueta r a antes que el agua. g u a No, <risa> m e d i g a Ministra de Salud aconseja: coman hamburguesas porque el barros luco trae sarna. Y más encima, en la cut se hacen los lesos por no decir los. a n、mmm". a c l e t a Angelini murió por un paro, loco. <risa> Oye, Carabinero eliminó la mitad. ¿eh? Niño y patria pasará a llamarse patria. Pero yo me quedo con este mensaje, maestro. De nuestro querido Sebastián Piñera. Mi sueldo es el de miles de empleados chilenos. Hoy la delincuencia ya no respeta a nadie. Andrade, Barría y c o r t á z a r tienen miedo de perder sus carteras. <risa> no, si、sí, una cosa、la、que、no. ya la están perdiendo. <risa> Machuca del álbum Hogar, Dulce Hogar de 1995. El tema Corazón Desilusionado. Desilusionado maestro de machuga,、bueno, no, no es de e s o s tema. s Yo no cito es de e s o s tema s fuerte. De su tema al hueso, lloramos fierro nomás, claro, ¿Ah? claro, nada más. Alex, sabes tú que bueno, l e hemos estado pasando muy bien en este programa. No <risa> hemos estado、sí. bien desordenaditos、eh... y trabajólicos también. Y trabajólicos también, Ojo. sí. Ojo con la, la sección, la clínica、eh, que recién pasó.、Eh. Bueno, el nombre de la clínica ya la gente va a entender, ¿no? Sí, de, va, va, va, vamos v a v o s Es、tomando. para los más agudos. Sí. Es, es, es para los que pueden leer、eh, entre la... líneas. <risas> entre líneas, claro que sí. Así que. Son los paquines mensuales quincenales que se dan en nuestra. Eh, eh, eh, bueno, en nuestra franja de tierra, maestro. Es、eh, lo, lo poco que queda por leer. Exactamente.、Eh, dentro de las pocas cosas que quedan por leer. Pero, Alex, ¿sabes qué? Es cierto, tenemos pocas cosas por, por leer, ¿no? Pero sí tenemos muchas cosas por, por escuchar. Por e s c u c h a Porque llegamos a la sección predilecta de la radio, que son las Bandas, bandas Emergentes. Emergentes. Y tú me contarás, amigo mío, quién nos acompaña en Bandas Emergentes. Escúchate el nombre y escuchen el nombre, amigos. Los e m e r g e t e s Incisivos. Ándale. Mira, los incisivos. Mira.、Sí. a g u d o el nombre, agudo. Está bien. Bueno, esta banda es originaria de, de la capital, Santiago de Chile. Ya. Y nacen en el año 2003. Mira, a ver. Mira. Sí. y cuatro sí. añitos. Sí. Bien, o sea, de ya estar、eh, preparaditos para las tocatas. y、e、ellos、eh, están influenciados por el, el rock and roll de los años 50 y 60 que interesante mira 50 mira. y s í porque muchos grupos buscan nuevas formas de expresión y, no, y eh, ellos eh, se arriesgan a del, del 50 rock and y 60、rock. está toda la escuela、tía. Está todo、sí. bien. la roca la roca <ríe> <yeah>. <ríe> bueno y para que conozcan a nuestro amigo sus integrantes son gabriel en bajo alejandro en batería esteban en guitarra y carlos en voz Bueno, y para muestra, para que sepan a ver qué están haciendo estos muchachos de Santiago, del grupo Los Incisivos, el tema, ¡No! Rock and Roll. Los incisivos. Mira qué incisivos son. ¿Ah? <ríe> <ríe> Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. El tema no Rock'n'Roll. a d Mira. Mira tú. Bueno,、eh, el mensaje es para todas las bandas que quieran. Por supuesto. Aparecer en. En nuestro espacio, que es su espacio, que es Radio Espacio,、claro. que nos hagan llegar sus comentarios y también su música a través de. El mail r a d i o s p a c i o c o m para que nosotros estemos difundiendo su música, ¿no? Y, que. El arte, el arte que está en las calles, nosotros queremos extraerlo. ¿eh? Urbano, siempre repetimos: Urbano, Urbano, Urbano. urbano urba... de, calle, de, de calle, de calle, de c u a l l a de vereda. Exacto, eso es lo que estamos tratando de hacer: extraer eso, extraer lo que no está en ningún lado. Está... Tratamos de que esté aquí. n o Como el grupo que nos acompañaba recién, Los Incisivos. Exactamente, maestro. Alex, pero nosotros prometimos. Redoble de rodillas. Redoble de rodillas porque tenemos los ganadores de esta semana, ¿no? de los premios que nos otorgan nuestros gentiles patrocinadores. ¿Quién tenemos? en Los ganadores de esta semana, ¿no? Por darte el primer nombre, nuestra amiga Carla Guzmán, que se ha ganado una fotografía estudio Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También tenemos a nuestra amiga Damaris Santos, que se ha ganado sándwich y bebidas para dos personas. Gentileza del local de comida rápida Don Cangrejo. Mira qué coincidencia, amigo Mauro. Carla Acuña. Uy,、uh, no. se ganó una botellita de ron, gentileza de Botillería Santo Remedio. Oye, qué bien. Y también nuestro amigo Cristian Suazo, que ganó una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y e Stephanie Zúñiga. Oye, a estas mujeres no. A ver si tu contacto s、sí, bien. Que se ha ganado dos cervezas bien heladitas en el bar Rincón Ciudadano. Oye, mucha la, la, el aplauso para nuestros cinco ganadores, ¿no? Son cinco ganadores, ¿no? Que,、eh, por supuesto, queremos agradecer a, lo, a todos los, los ganadores y recordarles cómo se debe participar. Por supuesto, enviando un mail a r a d i o s p a c i o c o m ¿Y qué más? Estarás participando. Por uno de nuestros cinco premios que son gentileza de nuestros grandes patrocinadores. Oye, por supuesto, queremos agradecer a nuestros cinco patrocinadores que son los que nos acompañan y por creer en esta radio urbana, ¿no? Que、sí. es Radio Espacio, ¿no? Porque también、eh, muchas gracias a ellos. Y también tenemos un recordatorio, ¿no? Que, bueno, tenemos que recordarle a todos nuestros amigos y amigas de Radio Espacio que los premios pueden y deben. Es así. Deben ser cobrados durante la semana que esté el programa en el aire. Ah, perfecto. Oye, también queremos、eh, invitarlos para la próxima semana porque se viene. Uy, se viene. Con el directorio de Radio Espacio hemos tenido una, una lucha por. <risa> por lograr lo que queremos lograr, ¿sí? Oye, claro, no,、bueno. y ganamos, po <risa> bueno,、pobre. por supuesto. Primero, queremos invitar invitarlos a nuestro programa adjunto que es Clásicos del Rock, donde voy a estar ahí acompañándolos recorriendo una música. Alex, oye, qué bueno que está ese programa porque la música lo hace solo. No,、uh, si、uh, sí, algo me... me. <risa> Escuchando el programa, <risa> oye, y también queremos invitarlos para el próximo programa que se、uh, viene. Ahora, si、sí、les contaba un poco cómo、sí. viene eso, no、eh, el próximo programa es un especial, y es、eh, un especial Dieciochero que, que va a estar con invitados, música en vivo. Aquí nos va a aprovechar de entregar la música, la sangre de la tierra, no, adentro, no,、si ¿eh? programa, Alex. ¿Cuánto dura ese programa? más de dos horas más de dos horas mira qué cosa más impresionante así que el próximo programa、eh, ojo con eso porque ya, ya estamos en, un, en esta época me gusta a mí porque、eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, para mí es de lucha es de lucha、y、no, no es el, el sentimiento el sentimiento de patriotismo que tenemos no s Yo, bien chilenito, ¿no? Bien chilenito todo, así que vamos. Bien adornadito. A, bien adornadito, o v a Vamos a tener una g u i n d a l d a aquí para que las vean.、Ah. Lo que más me gusta es que, que, gusta es que es, es, esa semana se va a poder tomar, pero tranquilamente en toda la calle y quedar como guasca. Como guasca. Bueno, en fin, pero eso es la próxima semana, así que control, por favor.、Eh, Alex, dicho esto, estamos terminando nuestro noveno programa. Dejando los invitados a nuestro décimo programa que se viene con todo, con todo, todo. Con todo así que muchas Oye, gracias. Y, a, y, cuéntame. y la suerte que tuvimos de que el, el programa número 10 diera、eh, la coincidencia. ¿no?、Pues、mira, no, no estaba estudiado eso, ¿no? No. no. <risa> Oye,、eh, así que las gracias a todos los auditores que nos están escuchando a través de nuestra señal www.radiospacio.tk, tanto en este programa como en Clásicos del Rock. Las gracias a ustedes. Y eso, esta es una radio urbana que va a seguir funcionando mientras podamos para ustedes. Porque. Somos、eh, de ustedes. Somos de ustedes. Así que muchas gracias, Alex. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Pero no nos podemos despedir sin. Uno de los grandes. Uno de los grandes. El maestro Joe Vasconcelos. Y el tema, tú me lo dirás, que es del álbum. Transformación de 1997, que lleva por nombre, mira, un temita que algo nos agobia: pre-emergencia. Nos vemos ahora sí. Chau, chau, chau, chau, chau. chau, chau, chau. chau.